Hoy firmando el finiquito y el reboso de ilusión Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación Con la abuela, con la suegra, con dos niños, que barrón! Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón Tack för att